Thank you. Vale un dia en tus atrios que mi mí en mi casa te adoro Señor Vale más Un día En tus atrios Que en mí? En mi casa Te adoro yo. vi preparación antes de la meditación. Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Ah, dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito ahora a la hora y por las que no puedo meditar te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y quiero mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes, o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención es que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Tercera hora de las 7 a las 8 de la noche. La Cena Legal Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor. Extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo. Oh Jesús, ya llegas al cenáculo junto con tus amados discípulos y te pones a cenar con ellos. ¡Qué dulzura, qué afabilidad no muestras en toda tu persona al abajarte a tomar por última vez el alimento material! í todo amor en ti, también en esto no solo reparos por los pecados de gula, sino que empetras también la santificación del alimento, y así como éste se convierte en fuerza, así nos obtienes la santidad hasta en las cosas más bajas y más comunes Jesús Vida mía, tu mirada dulce y penetrante parece escrutar a todos los apóstoles, y aún en el acto de tomar el alimento tu corazón queda traspasado al ver a tus amados apóstoles débiles y vacilantes aún, especialmente el pérfido Judas que ya ha puesto un pie en el infierno. Y tú desde el fondo de tu corazón amargamente dices... ¿Cuál es la utilidad de mi sangre? He aquí un alma, tan beneficiada por mí, y está perdida. Y con tus ojos resplandecientes de luz lo miras, como queriendo hacerle comprender el gran mal cometido. Pero tu suprema caridad te hace soportar este dolor y no lo manifiestas ni siquiera a tus amados discípulos y mientras te dueles por Judas, tu corazón quisiera llenarse de júbilo al ver a tu izquierda a tu amado discípulo Juan, tanto, que no pudiendo contener más el amor, atrayéndolo dulcemente a ti le haces apoyar su cabeza sobre tu corazón, haciéndole sentir el paraíso por adelantado. Es en esta hora solemne que los dos discípulos vienen representados los dos pueblos. El reprobó y el elegido. El reprobó en Judás, que siente ya el infierno en el corazón. Y el elegido en Juan, que a ti repose y goza. Oh dulce bien mío, también yo me pongo cerca de ti, y junto a tu amado discípulo quiero apoyar mi cabeza cansada sobre tu corazón adorable y rogarte que me hagas sentir, aun sobre esta tierra, las delicias del cielo, y así, raptada por las dulces armonías de tu corazón, la tierra no sea para mí más tierra, sino cielo. Pero en esas armonías dulcísimas y divinas, siento que se te escapan dolorosos latidos, son por las almas perdidas. Oh Jesús, no permitas que nuevas almas se pierdan, haz que tu latido corriendo en el suyo les haga sentir los latidos de la vida del cielo, como lo siente tu amado discípulo Juan y atraídas por la suavidad y dulzura de tu amor, todas puedan rendirse a ti. Oh Jesús, mientras permanezco en tu corazón, dame también a mí el alimento como se lo viste a los apóstoles, el alimento de tu divina voluntad, el alimento del amor, el alimento de la palabra divina. Jamás me niegues, oh Jesús, Este alimento que tú tanto deseas darme, de modo de formar en mí tu misma vida. Dulce bien mío, mientras me estoy a tu lado, veo que el alimento que tomas junto con tus amados discípulos no es otro que un cordero. Es el cordero que te representa, y así como en este cordero, por la fuerza del fuego, no queda ningún humor vital, así tú, cordero místico, que por las criaturas debes consumirte todo por fuerza de amor, ni siquiera una gota de tu sangre conservarás para ti, derramándola toda por amor nuestro. Así que, oh Jesús, Nada haces que no represente a lo vivo tu dolorosísima pasión, que tienes siempre presente en la mente, en el corazón, en todo, y esto me enseña que si también yo tuviera siempre delante a mi mente y en el corazón el pensamiento de tu pasión, jamás me negarías el alimento de tu amor. ¡Cuánto te agradezco por esto! ¡Oh Jesús! Ningún acto se te escapa en que no me tengas presente con el que no intentes hacerme un bien especial, por eso te ruego que tu pasión esté siempre en mi mente, en mi corazón, en mis miradas, en mis obras... En mis pasos, a fin de que donde quiera que me dirija, dentro y fuera de mí, te encuentre siempre presente a mí, y dame la gracia de que jamás olvide lo que has sufrido y padecido por mí. Ésta sea para mí un imán, que atrayendo todo mi ser en ti, no me deje alejarme de ti. ofrecimiento después de cada hora, amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía, y yo he venido, me parecía oírte angustiado y doliente que oras, reparas y sufres, y con las palabras más conmovedoras y elocuentes suplicas la salvación de las almas, he tratado de seguirte en todo, Ahora, debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones, siento el deber de decirte gracias y te bendigo. Sí, oh Jesús, gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada latido, por cada paso, palabra, mirada, amargura, ofensa que has soportado. En todo, oh Jesús, quiero ponerte un gracias y un te bendigo. Amén oh Jesús, haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de agradecimientos y bendiciones, de manera que atraiga sobre mí sobre todos el flujo de tus gracias y bendiciones. A Jesús, estrechame a tu corazón y con tus santísimas manos márcame todas las partículas de mi ser con tu te bendigo, para hacer que no pueda salir de mí otra cosa que un himno continuo de agradecimiento hacia ti. Nuestros latidos se tocarán continuamente, de manera que me darás vida, amor, y una estrecha inseparable unión contigo. Ah, te ruego mi dulce Jesús, que si ves que alguna vez estoy por dejarte, tu latido se acelere más fuerte en el mío, tus manos me estrechen más fuerte a tu corazón, tus ojos me miren y me lancen zaitas de fuego, a fin de que sintiéndote, rápidamente me deje atraer a la unión contigo. Amén Jesús, mantente en guardia para que no me aleje de ti, y te suplico que estés siempre junto a mí y que me des tus santísimas manos para ser junto conmigo lo que me conviene hacer. Mi Jesús, ah, dame el beso del divino amor, abrázame y bendíceme. Yo te beso en tu dulcísimo corazón y me quedo en ti. no me hayas dado tú, qué te puedo decir que no me hayas dicho tú, qué puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti Señor. me hayas dicho tú Que puedo hacer por ti Si yo no puedo